¿Cómo te va? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini, nuevamente. Gracias por, por llamar. Bueno, Mirta, la verdad es que nos entusiasmó mucho la conversación contigo y este, por supuesto que nos quedamos prendados de ese montoncito de temas que dijimos sobre el final de aquel encuentro que quedaban sí. pendientes para hablar, sobre todo esa cuestión que este, vemos como, como superadora de la, la, en la situación en la que te viste envuelta por tener que trabajar con personal militar durante tanto tiempo. Tiempo, por tu pasado como, como víctima de, de la represión de la dictadura militar y este, esta, esta capacidad tuya para encarar trabajos que son verdaderamente, podríamos decir, astronómicos. Este, pero en realidad sí. ahora tu relación con la fábrica argentina de aviones, este, bueno, eso en, en parte era uno de los, de los temas pendientes. Mirta, te desafío a que sintetices cómo fue este proceso... ¿Qué tuviste, qué viviste y qué atravesaste? Eh, bueno, mirá, o sea, yo... O sea, todo el mundo conoce lo que ha sido la dictadura militar y, bueno, yo era muy jovencita, este, tenía un hijo cuando me detuvieron, eh, así que fue un proceso como muchos este, de aquella generación pasaron eh, que tenían algunos mi edad, otros eran un poco más grandes, pero siempre la, la mayoría era sub-30, ¿no? Así que ese proceso fue un proceso dolorosísimo eh, pero del cual este, en mi casa yo pude sobrevivir, no, no todos lo pudieron hacer, y pude dedicarme a, a estudiar y tener nuevamente sueños eh, para el futuro, y por supuesto eh, no fue fácil... Eh, eh, volver, eh, de aquella época recuerdo, por ejemplo, estaba en Suecia y veía un, un patrullero de policía y me daba, me, me ponía mal, me ponía nerviosa. O sea, de esa situación a superarla, a, a trabajar con las Fuerzas Armadas, fue por supuesto todo un proceso larguísimo, eh, así que eh, hoy en día... Eh, Yo trabajé cinco años en el Ministerio de Defensa, trabajé antes como docente del Instituto Universitario de Náutico y bueno, y ahora estoy nuevamente en Fabia, que su cliente principal es la Fuerza Aérea Argentina, o sea que eh, hoy puedo trabajar por supuesto con, con las Fuerzas Armadas este, entendiendo y asumiendo, ¿no es cierto?, el rol que hoy tienen las Fuerzas Armadas en la democracia eh, de un proceso que fue muy doloroso para, para todos los argentinos, ¿no? Definitivamente, Mirta, pero además estás en un marco, digamos, trabajar en, en, con personal militar eh, sabiendo nosotros de la, de la constitución este, espiritual, vamos a poner, por, por definirlo de alguna manera, de las propias fuerzas armadas. Estoy hablando, eh, y no sé si lo logro, de la mirada machista, con la que siempre sí. se ha manejado el mundo militar y por supuesto que festejamos la calidad democrática que hoy vive la Argentina, pero sabemos que también eh, puertas adentro puede haber muchísimas dificultades para la remoción de esa, de, esa vieja, de esa vieja mirada con la propuesta que trae la actualidad y sobre todo el feminismo en la Argentina, Mirta. ¿Cómo encontrás la Exacto. situación? Eh, bueno, es una situación eh, desde mi punto de vista eh, desafiante, ¿no? O sea que eh, digamos eh, estamos planteando con el Ministerio de Defensa estamos discutiendo, por ejemplo eh, hacer una formación eh, por la ley Micaela, eh, para que eh, por lo menos la parte de, de los funcionarios eh, de jerárquicos de la empresa este, eh, participen eh, siempre esto abre Va, va, va rompiendo de alguna manera, va, va cambiando la mentalidad del de, de personal, tanto civil como militar, el matismo no es, no es privativo de los militares eh, solamente, eh, sino que todo el Estado es todo en la sociedad que va cambiando. Por supuesto que hay cuestiones que son centrales desde mi punto de vista que están relacionadas con la educación, que es ahí donde uno tiene que apuntar porque ahí se dan los quiebres, los quiebres culturales, ¿no? Y en la educación, desde que el niño nace eh, la primaria y la secundaria, son centrales para los cambios culturales. Cambio cultural que todavía en nuestro país este, hay un largo camino que recorrer, ¿no? Así que en ese sentido es interesante, interesante poder trabajar este tipo de, de problemática este, en FADEA con los militares... Eh, como cliente, en este caso, de la empresa, y, y también, por supuesto, con por ejemplo, el Instituto Néstor Aeronáutico. Son lugares que hay que trabajar el tema y hay que trabajar mucho este tema. ¿Lo, lo ves, Mirta, con, con, este, con una buena percepción de parte del, de, este, de este mundo de Fagina, de la cuestión de la ley, Micaela, de lo que viene a proponer? Este, o, bueno, va, vamos a tener que esperar a que este, el, el reloj haga su trabajo y que algunos se vayan retirando... Y apostar a las nuevas generaciones, por ahí. Sí, siempre hay que apostar a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, esto es así, son las que cambian, eh, son las que eh, son las protagonistas de ese quiebre, siempre las nuevas generaciones. Pero eh, ya personas eh, de cierta edad eh, no cambian su estructura de pensamiento. No obstante eso, eh, creo que el diálogo entre las distintas generaciones es necesario esta comprensión de esos procesos eh, por parte de las nuevas generaciones también es necesario, ¿no? así que creo que, que siempre es posible construir alrededor de proyectos eh, estos cambios culturales. ¿no? O sea, para mí central, eh, siempre las personas este, nos, nos relacionamos alrededor de proyectos, esos proyectos son los que nos hacen eh, superar diferencias, eh, la que nos hace cambiar, en, en, en, por lo menos nuestro rol social eh, aunque en el fondo muchas cosas nosotros los seres humanos este, y ya a cierta edad no cambiamos, ¿no? Es muy difícil mudar de manera de ver la vida sí. prácticamente. Exactamente exact pero también tiene que haber comprensión de eso ¿no? Y uno tiene que apostar a la, a, la, a la buena voluntad tiene que apostar a la honestidad de las personas y a que las personas abracen proyectos, porque creo que ahí nos podemos encontrar Exactamente, así lo vemos también, Mirta, desde otros lugares de la sociedad, desde bueno, este trabajito sencillo de la comunicación comunitaria. Te reitero que es un gusto volverte a tener en la siesta que nos fue. Y ahora sí, nos mudamos un poco nosotros y haciendo un repaso de la historia de FADEA, Mirta, eh, la verdad es que recordamos, recuerdo que por allá por el 2015 la fábrica tenía... 1.300 trabajadores y cuando llegó el 2017 había más o menos 900 trabajadores en FADEA sí. este, ¿Qué es lo que estuvo pasando en estos eh, siguientes dos años y cómo se entiende esta, esta nueva, este nuevo desafío que va a tener FADEA de, este, a partir de obtener una certificación para hacer el mantenimiento uh -huh. de grandes aviones brasileños de los Airbus sí. A320 ¿Cómo se entiende? Este, este, esta obtención de, de esta nueva responsabilidad de la casa que manejas? Eh, bueno, eh, el, el, los, eh, te quiero aclarar un poco que de los 1300 a los 900, eh, bueno, allí hay eh, personas que se jubilaron en forma anticipada, que la empresa está pagándoles la, la, la, el, el la, retiro, el, el acuerdo, ¿cierto? Eh, para, para llegar hasta la edad jubilatoria. Muy bien. Este, personas que se fueron con, eh, con retiro voluntario. Recordá que eh, la fábrica tuvo como un... Es decir, no, fue la, no es la primera vez, ¿eh? esto ha ocurrido siempre en, eh, en, eh, estructural en Fabea pero la fábrica tuvo un momento después del 2016 fue que este, hubo un, como un parate, estuvo suspendida, los trabajadores estuvieron suspendidos mucho tiempo y hubo además gente que se cansó y se fue y se fue con el retiro voluntario. Y mucha de esa gente hoy está en las aerolíneas, hay poco personal especializado, o sea, mecánicos o sea, aeronáuticos o, o, o técnicos aeronáuticos con experiencia en el mercado. Así que eh, muchos de estos que se les dio retiro voluntario se fueron a otras empresas, a otras aerolíneas, ¿no? Claro. Algunos pudimos recuperar, por ejemplo, un muchacho que se, se había ido, que, pero siempre hablando de los cargos de responsabilidad jerárquica, ¿no? Eh, se, había ido a, se había ido porque estaba cansado, este, y volvió a la fábrica, creo que lo despidieron, y volvió a la fábrica, prefirió que lo despidieran, o sea que le pagaran la indemnización, y después de un tiempo en eh, la fábrica lo volvió a tomar, una persona que trabajaba en Flybondi, me parece, es uno siempre anda buscando a la gente con experiencia por cargos jerárquicos, y no es fácil conseguir, por eso es que los cargos jerárquicos por lo general no ocupan a gente de la industria automotriz, es porque no hay suficientes este, personas con experiencia, este, formadas y con, con, con título universitario, como son los este, ingenieros nautico. Así que de, de ese total de personas hubo personas que se jubilaron, personas que... Y, y todavía no sé exactamente la cantidad de personas que no estaban en cargos jerárquicos, porque eso están fuera de convenio. La empresa, de acuerdo a sus, a sus, a sus necesidades, elige, y eh, por supuesto se eligió, se eligió este, un año entero que se eligió este, no producir pampa, por ejemplo. ¿no? Claro. Este, son decisiones políticas este, que el accionista, que en este caso el Estado Nacional, decidió este, no producir pampa y entonces debe haber habido alrededor de 100. Eh, me calculo yo, todavía no tengo el número exacto. 100 personas que sí que se las desvinculó, eh, de los cuales hay que ver si son técnicos aeronáuticos, no lo son. Digamos, En este momento lo único que te puedo decir es que con las personas que están se, eh, se puede eh, producir sin mayores problemas. Eh, por supuesto vamos a ver los que de las personas despedidas, si hay este, personas que son necesarias en la empresa, se las volverá a incorporar. Pero eso lo tenemos que ver en un proceso porque esta es una empresa que, es sociedad anónima, tiene que ser sustentable, este, y bueno, para ser sustentable tiene que haber la producción suficiente como para incorporar más gente. En este momento no hay, pero esta certificación que estamos haciendo con, con Brasil no solamente nos puede originar dólares, porque uno vende un servicio al exterior y entran dólares, sino que además Este, vamos a necesitar probablemente algún personal especializado eh, si los contratos que estamos planteando con LATAM, que es la, la aerolínea que, que piden nuestros servicios, este, y por lo cual hemos certificado, eh, lo amerita, no Por supuesto que eso también se crió una inversión, esto empezó en el año 2018. Muy bien. Este, y requirió una inversión, eh, digamos una inversión de un millón de dólares más o menos, y vamos a tener que invertir otro tanto, y eso hay que después este, poderlo amortizar. ¿no? Eh, son procesos, eh, me parece importante para la fábrica, porque además muestra que su personal puede calificar para, este, para la, la, la autoridad de control de aeronavegabilidad, comercial eh, en, en otro país como Brasil. Estamos en el mismo proceso con Chile, vamos a ver eh, hemos tenido algunas, algunas este, algunos hallazgos que hay que este, que hay que eh, solucionar eh, pero vamos en ese proceso y es muy importante ¿no? internamente para los trabajadores este, y además porque abre una ventanas de negocios comerciales que para mí tienen que ir eh, siempre de la mano de, los, de, los, eh, eh, de las prestaciones a las Fuerzas Armadas. Las prestaciones a las Fuerzas Armadas son nuestra este, obligación, eh, es un negocio totalmente distinto, dependemos por supuesto del presupuesto del Estado Nacional cuántos contratos Fuerza Aérea o la Armada o Ejército hace con nosotros, eh, nosotros no recibimos este, sueldo pagado no, por el Estado Nacional, sino que son los contratos los que generan el Pago de los sueldos, y bueno, y ahí somos dependientes del de, eh, estado de los sistemas de armas de las Fuerzas Armadas. O sea, hay una dependencia de las decisiones eh, presupuestarias que toma el Congreso, y por eso es muy importante este, este proyecto de ley que presentó eh, el ministro Agustín Rossi de tener un fondo de la defensa que permita eh, poner en condiciones a las Fuerzas Armadas y además. Eh, yo le agregaría algo más a eso, que es que las directivas de política nacional de la defensa, que son decretos presidenciales, queden muy claros que hay que priorizar la producción nacional. Eh, lo cual no quiere decir que no, uno no tenga que depender del exterior, vas a depender, hay muchos elementos de un avión que son, eh, son extranjeros y que van a seguir siendo porque no hay capacidad para producir ese tipo de, de, de insumos o de equipamientos, Pero este, nosotros estamos tratando de hacer desarrollo de proveedores y eso tiene que priorizarse cuando se autoriza a las Fuerzas Armadas a, eh, a comprar un, eh, un elemento. Por ejemplo, hay dos cosas que son tremendas que han ocurrido y tremendas porque quizás uno no los vea, pero eh, se si compraron los Texan. El gobierno nacional en la época de Mauricio Macri autorizó los Texan y los Texan son la competencia del Pampa. Eso es terrible. Eso es terrible y, y por eso somos, es una toma indirecta de, de, de decisión de no producir Pampa, porque si yo estoy comprando el, la competencia de con el Pampa, y las Fuerzas Armadas lo sintieran. La Fuerza Aérea dijo sí queremos Pexan. También pasó con la Armada. Tandanor este, era el que habíamos elegido ya en el 2011 para construir los patrulleros océano y multipropósito que son patrulleros que puede usar prefectura y que pueden usar la armada y bueno, han comprado cuatro patrulleros a Francia cuando se podrían haber hecho en el país de hecho Estas hace poco llegó el muchacho y te atan por muchos años esto ¿eh? no es una cosa de que te ataron por ahora y que despediste un personal que después podés volver a tomar no, no, no, no, una decisión de esa son proyectos de largo aliento, eh, de 10 años de 15 años es que está condenado a Tandanor a no hacer procesos productivos. Y, y con esto del Tencent eh, no es lo mismo porque Fuerza pues, área tiene pampas y va a seguir teniendo pampas, pero este, con el dinero que se compraron los Texas se podrían haber producido muchos pampas y la gente, eh, y podría haber eh, los, que, los idóneos que tenían que estar en las distintas áreas, haber tenido trabajo. Eh, pero son decisiones que se tomaron políticas y que la condena es política porque no son ilegales, ¿no? Decisiones políticas además que sacan a los trabajadores de las empresas nacionales, esos trabajadores terminan trabajando para otras empresas y mientras tanto hay un, un oneroso gasto que se va al exterior, como la buchar que acaba de ser incorporada, la la, la, el pequeño, la fragata o, o, o como es una ¿Sí? lancha de... De vigilancia de las que estabas hablando, Mirta. Esas que estoy hablando, exactamente. Muy bien. Es lamentable, sí, lamentable sí. lo que han hecho. Eh, y es muy serio. Lo que pasa es que a veces uno no lo analiza. Eh, yo creo que primero hay que analizar lo de la soberanía y del trabajo. Este, y las dos cosas van unidas. Claro. Entonces, este, y, y no las podés revertir Divertir. Y también el éxito comercial a posteriori, porque, por ejemplo, el desarrollo del Pampa, la continuidad de ese desarrollo y la posibilidad de vender estas aeronaves a otros países latinoamericanos, habla de la obtención de recursos propios que, bueno, en este momento se aparecen en un horizonte más lejano, Mirta, es bien entendible. Exactamente. Esto? Bueno, entonces, nueva etapa para FADEA con la obtención de esta certificación para el mantenimiento de los aviones Airbus A320. Mirta, la verdad es que sí. es un honor tenerte de nuevo en la siesta que nos fue y esperamos, por supuesto, que sigan surgiendo las novedades agradables, las novedades positivas y que sigan este, fortaleciendo esta cuestión estratégica de la Argentina que tiene mucho que ver con las trabajadoras y los trabajadores argentinos. Mirta, Gracias Exacto. otra vez y tenés bueno. el micrófono a disposición para cerrar este encuentro. Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias. ¿eh? Muy bien. Hasta que, luego. Que tengas buen resto de la jornada. Mirta Iriondo.